Muy bien, muy rico. Bonito martes. Mira, aquí empezamos con un poquito de timba de una agrupación, bueno, yo no había escuchado, pero según parece te salió en, en las programaciones de Spotify, Spotify, ¿no? Como recomendación. Como que Spotify es una plataforma como para dar a conocer nuevas agrupaciones. Sí. Y se agradece porque así de repente te pone, nos pone músicos que no que no conocemos pues o sea en el ámbito de cualquier ritmo en este caso yo en lo particular desconocí a este grupo fíjate que, que yo solamente conocía una una canción de ellos eh, le mandamos saludos al güero y angelito porque mm. esa canción la conocí por parte de ellos pero la verdad es que no ubicaba bien quién era el el grupo que la interpretaba nunca había investigado Y hoy me di cuenta, esa canción se llama La llamada de mi ex. Uh -huh. Entonces, hace años que ya la conocimos por medio de ellos, pero hasta ahí quedó. Uh -huh. Entonces, ahora que nos hacen esa recomendación, pues ya investigamos un poquito más y ya conocimos más música de ellos. Bueno, y nos dimos a la tarea de hacer este programa enteramente de, de, de música a función de que el invitado que tenemos programado, por cuestión de agenda, no puedo... Se anda asistir. haciendo del rogar. Se anda haciendo que la Virgen le habla. <risa> Este, y es una persona que nos, nos tenemos la intención de, de, de entrevistarlo porque es la persona que se encarga de las cuestiones de los actos de, de música en el casino Winland que es un sí. juego un casino lúdico bueno donde se va a apostar no pero afortunadamente han abierto un poco o mucho las puertas eh, para generar no sé si de manera consciente o inconsciente un concepto donde la gente que nos gusta ir a bailar podemos ir a bailar de manera muy a gusto y segura no es, no es oneroso no, la verdad no pero también nos interesa ver la, la, la opinión de, del encargado de organizar o sea, cómo surgió esta idea porque la, la verdad no la conocemos pero como que se nos está escondiendo, pero parece que ya <risa> la vamos a atrapar Sí, ya, ya, ya le estamos poniendo contra la pared o contra las cuerdas, Ajá. esperamos que pronto nos dé el sí y que ya pueda estar aquí. Hoy sí, efectivamente, por cuestiones de trabajo no podía, pero Ajá. bueno, lo vamos a, a seguir hostigando hasta que nos diga que sí. Ajá. Maestro, estamos en el programa número 133. Mm, parece que fue ayer. Sus saludos pendientes hasta... Hasta Gotemburgo, parece que... Un, este... Dulzura Jeans está un poco indispuesta del estómago por andar de tragona, recibieron recién visita allá en Gotemburgo, sí. entonces anduvieron de juerga y pues comiendo en la calle, pues imagínate, se han, se han debido a los tacos de chicharrón peludo allá en, en Suecia y le hizo daño. Yo creo, <risa> supongo, pero bueno, ya, ya va de alivio, eh, parece, los, los chismes nos rumoraron eso el día de hoy, entonces esperemos que sí. Porque sí. esos bichos chuecos, suecos y chuecos, bueno, están, uh -huh. están algo mal. Pero bueno, pues dijimos que estamos entonces escuchando música de chiquito Tim Band. Tim Band. Que son un montón de músicos. Sí. ¿Cómo de, cuántos son? Pues es una dos, banda bastante grande. Es una grande. banda bastante grande, pero liderada por dos. Eh, y, y, y son dominicanos, son de República Dominicana. Pues generalmente pensaremos que son colombianos o que son cubanos pero no no no ellos son de, de, de dominicana y es un proyecto yo incluso tratando de investigar en, en las redes incluso ni siquiera encontré mucha información en Wikipedia no fíjate que no no hay entonces hace falta como que, que que difundan esa sus orígenes cómo iniciaron nomás lo único que encontré que los iniciadores son Rafael Berroa que tengo entendido que es como el Timbalero sí y Manuel Manuel Frías que es. Emanuel. Emanuel en el en el piano uh -huh. Que son los que tuvieron la idea y la llevaron a cabo, o sea, la ejecutaron. Sí. Y pues llevan para. 10 años, años ya tienen. 10 años ya tienen. Sí. Este, mira, pues nos llegó aquí a México, ¿no? Bueno, sí, nosotros... de hecho ya vinieron una vez a, a al sur <risa> eh, a un festival que hay en Veracruz, me Ajá. parece. Entonces era el festival de la salsa. Yo supongo que sí. Eh, vinieron ellos a tocar y parece ser que les fue bastante, bastante bien. A Guadalajara. Pues ya estuvieran, <risa> diría yo, pero bueno, es que ya hemos hablado muchas veces del sí, problema sí. económico que hay aquí con los denominados salseros, no. autonombrados salseros, entonces de repente no quieren pagar, pero vemos muchos que somos bailadores, sí amantes de la buena música, que nos gusta conocer otras opciones y pues sí, pagamos, sí. hacemos nuestro cochinito y pagamos, sí. ¿no maestro? Pues fíjate que sí, eh, eh, ¿quieres que no? Ya 10 años de historia... Eh, pues ya, ya cuenta, ¿no? Ya quiere decir que algo han hecho bien, que siguen en el gusto la, de la gente eh, Fíjate que yo por lo poco que comentas que hay de historia, eh, estuve leyendo también Y entiendo que es como una banda en la que han estado eh, entrando y saliendo muchos músicos, ¿no? Como que no ha sido una, una banda que es la misma desde el inicio Estable Exacto, sino que han estado como cambiando, van y prueban. No les gusta, se quieren lanzar de solistas y se van. Pero pues han dejado por ahí alguna huella, ¿no? Incluso el nombre tiene un juego de palabras de team band, que es como Timbal, ¿no? Sí. Como, como Timba. Sí. Y sí suena como una como Timba, ¿no? La mayor parte de sus canciones suenan así. Ajá. De hecho, eh, es como ese sello, o sea, como que sí distingues porque actualmente son cuatro voces. Entonces, eh, entre ellos mismos hacen la primera voz y los coros se van como turnando dependiendo, supongo, de la canción, la que más les acomode. Entonces, eh, tienen como, como ese sello ya muy identificado, que no es la voz, pero sabes que suena a timba, ¿no? Es, sí, porque es sea el muy timbal bailable. por delante. Recordemos que la timba es un ritmo que nace no de Cuba, el Tosco, fue el, el timbalero que generó este, este ritmo, ¿no? Lo único que hizo fue poner por delante al timbal. Uh -huh. Por eso se llama timba. Sí. pues la verdad es que muy buena opción para, para bailar, eh, porque también otra de las cosas que los distingue es que el 95% de su música es rápida. Es lo que yo catalogo en mi, en mi lista de, de carpetas como salsa rápida. Entonces eh, hay que tener un poquito más de agilidad si quieres bailar esto, pero pues, se disfruta bastante. Vamos a escuchar una canción más, maestro, ¿le parece? Adelante. Y luego ya venimos a continuar con los saludos, a ver a la chica del staff y todo esto. Vamos a escuchar lo que se llama Tengo que colgar. ¿Por eh, pues porque pues... así lo indica el tiempo, El uh -huh. señor Funk. No, eh, esta canción fue una de sus canciones como más gustadas antes de que salieran cuatro de sus integrantes, maestro. Uh -huh. Así de tajo se fueron cuatro. Entonces antes de eso Esta canción fue muy sonada con ellos Vamos a ver si te gusta A ver ¿eh? ¿Sale? Hello. Yo creo que aquí la vamos a dejar Hubiera preferido decirlo en persona Es que supe algunas cosas que no me gustaron No entraré en detalle sabes de qué hablo Porque eres así, porque eres así. No te deseo mal de corazón, te digo. Deseo que seas feliz aunque no sea conmigo. No sabes el desorden que me has provocado cuando el de te als het ook niet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 Búscalos en Facebook como Primero Café, luego Existo. Visítalos. ¿Qué tal maestro? Muy bien. ¿Verdad que sí? sí fíjate con Matimba, ven ahorita que estábamos hablando, sí, recordé un poco. Bueno, a lo mejor lo vas a identificar. El Tosco era la reglista de los Bamban. Ah, ya, sí. Y después se fue a NG La Banda. Y cuando escuchas a los bam, bam, ya ves unos asomos de lo que fue después la timba. Sí. Como aquí el que baila gana, oh, ya aparece bueno. una timba, ¿no? Sí, de hecho. Y de hecho, el, el iniciador de todo ese movimiento fue el, el José Luis El Tosco. Ah, Cortés, sí, alias sí. El Tosco. ¿Por qué le decían El Tosco? Pues haber sido muy tosco. ¿Ha haber sido bien lindo. <ríe> Yo creo muy tierno, supongo. Fíjate que eh, de decía por ahí una entrevistadora que a ella le, le recordaba a la agrupación del grupo Nietzsche, pero, eh, pero, cuando inició Chiquito Timban, que ella como identificaba como que tenían como el mismo, ¿cómo le llaman? A que tienen la misma forma, tantos Al, cantantes, alineación. tantos timbal, exactamente, que tenían así como, como la misma, que se basaron como en ellos. A mí me recuerdan un poco también a los adolescentes, Más les falta Jairo Varela para que fuera. Ah, no, bueno, Joder. no, bueno. Pero, bueno, creo que van, van bien, ¿no? Sí, o sea, sí. es... Eh, no, no me gustaría llamarle tanto como salsa comercial pero sí es un, una salsa como un poco más digerida, ¿no? Sí. Un, un, como un, los temas más facilitos de, de que se te peguen, dirían, por ahí, para que los andes cantando. De hecho, ellos tienen varios covers, hasta canciones de banda, fíjate que han ¿Sí? hecho ellos en salsa... Eh, así que, pues hay que disfrutarlos, ¿no? Sí, me estaban escuchando que hasta tenía como dicen en mi rancho de Juan Gabriel. Ah, sí, les trajimos un muy buen cover de Juanga. Ajá. Sí, sí, le, les gusta, nos decía la chica del staff que ella cree que hacen esto porque ya las canciones de Juan Gabriel como que algunas son como sencillas de adecuarse a, a sí. las a los conteos de salsa, ¿no? Entonces, probablemente por eso lo hicieron. Faltó que Juanga nos diera esa sorpresa, ¿no? Que hubiera tocado con una orquesta de salsa. Sí, lo hizo con Mark Anthony. Sí, claro. claro. Con Marco Antonio. Claro, con el flaquito. Oh, yo no sabía eso. Eh. Sí. Ay, maestro, le he puesto esa canción varias veces, Ay, ¿eh? Pues María Purísima me pasó de noche. <risa> lo sé. Porque ni le gusta uno ni le gusta el otro, así que sé que no me hizo caso. Oye, pues estábamos platicando de esta parte de, del casino se ha convertido o, o se está convirtiendo ya ahora que pasó la pandemia en un lugar que está como cubriendo el el círculo completo ¿no? donde a los que nos gusta bailar nos está brindando un muy buen espacio Y a los que les gusta ir y demostrar cómo es que ellos tocan sus instrumentos, cómo cantan en, en este medio que es el Tropical, pues también les está brindando este servicio y bastante bien, ¿no? Por cierto, este, este espacio. Este sábado van a estar los chicos de Miravalle y de Tropical. ¡Por fin! ¡De yeah. Tropical, yeah! Sí, entonces van a tener la primera, es, es su primera vez en el casino. Uh -huh. Eh... Se me hace muy económico, 125 pesos el cover. Sí. Nomás que tengo entendido que va a empezar a iniciar a las 7, ¿no? Sí, a ahorita de la los... Si a las 7 los, de la tarde. Ahorita te confirmo los horarios. Entonces, para los que quieran ir al Casino Winland, que se ubica en la Avenida López Mateos, no sé el número exacto, pero es despuésito del Holiday Inn, por la lateral. No tienen problema de estacionamiento, abajo en el subterráneo hay estacionamiento gratuito. Pueden dejarlo con el Ballet Parking o lo estacionan ustedes mismos. Ent y pues la verdad es una buena opción Y vayan a escuchar a estos chicos del Tropical Día Que son unos chicos que optaron por la cumbia a, a, pues, Bueno, yo sé que también tienen otros proyectos Como de reggae y de rock, ¿no? Pero se dieron cuenta de que la cumbia es la cumbia Es algo que a todos nos, nos, nos llama, la verdad A lo mejor algunos de ellos como músicos Descubrieron que sí les gustaba que lo tenían como en el ADN y no se daban cuenta ¿no? lo negaban. Lo que pasa es que de repente queremos negar que nos gustan ciertas cosas pero ya lo hemos platicado que en los conciertos de rock a los que nos ha tocado asistir a nosotros de repente sucede que andan los chicos eh, rastamanes arquetos ah. dependiendo el género y todos muy rudos sí, pero, pero no campanita. suene una cumbia porque Dios mío avientan Todo lo que traigan para poder bailar cumbia y la verdad eso es padrísimo porque somos latinos, sí. traemos esto en la sangre, ¿no? Entonces... De hecho, el Tropical Jet pues casi, casi, casi es todo un combo, ¿no? Y tiene una sección de metales que ahora ya no es muy común en los grupos, eh, en vivo, uh -huh. porque generalmente lo hacen con el teclado. Sí. Entonces hace falta también generar trabajo para los músicos y luego los, los que tocan Alientos. ¿qué? Exacto, fíjate. Ah, y, y también es una megabanda. ¿eh? Estamos 2, 4, 6, 8, 9 músicos. 9 nueve integrantes. Bueno, 8 músicos y la vocalista. Oye, por 125 pesitos, incluida la cena. No, no, no. ¿Dónde más? Ya está lleno. Ellos, yo pienso que se va a llenar. Yo creo que sí, por lo que nosotros sabemos ya vamos... Nosotros ya vamos como 50. Sí, ya, ya vamos un buen, así que la chica de controles no, no nos quiso acompañar este fin de semana. Del staff. Pues, del staff, perdón, yo ya ando cambiando. El chico de controles tampoco, nos, tampoco quiere nos quiere acompañar. Es que dice que no se quiere contar con la cualquiera. Entonces, Ay, con los cumbieros. Ajá. Oye, pues sí, ahí te va. 125 pesos, cena show, 22 de octubre. El buffet va a estar servido de 7 de la tarde. A 9 de la noche y la música comienza a las 9 de la noche, ya para que ya haya cenado. Ah, entonces la música empieza hasta las 9. Sí. Ah, no, primero hay que llevar a los frijoles. Claro, uh -huh. maestro. Y fíjate, muy listos con esto es acceso cupo limitado. Eh, si te ves muy pequeño hay que presentar tu INE porque si no, no te van a dejar entrar. Si alguien está interesado en ir, de los que nos está escuchando, que nos mande mensajito y con todo gusto separamos su No se pierda esta oportunidad. Exacto. Oye, pues antes de seguir platicando, eh, vamos a pedirle al chico de controles que nos ponga una cancioncita más. Ah, por favor. ¿Te parece? Vamos a escuchar lo que se llama Mi amor es pobre. Pobrecito. <risa> sí, soy pobre. <risa> vamos a bailar. canciones más suavecitas que tienen, eh. Pues esas también como para hacer rueda casi ¿no? sí, fíjate que sí, ya, ya vamos adelantando sí, en eso. Pues, Ayer sí. tuvimos una muy buena clase con los chicos de lunes, sí, eh. A mí, el que me tiene sorprendido es Félix. O sea, Félix ahí va. Todos, va, maestro, todos. Se no, le van no, a, pero... a poner celosos. Bueno, pero los que sí van más felices, así como que ya se animó, como que se nos está soltando. Sí, la verdad, sí, sí lo, lo está haciendo bastante bien. Como todo ingeniero, le está costando un poco más de trabajo. Que todo lo analizan. Exacto. Pasa la hipotenusa y luego el cateto <risa> Así adyacente. son todos los ingenieros. Pero está resultando. Sí. Y saludos a Rebeca también su pareja de baile, que lo están haciendo muy bien ahí en equipo. Por cierto, a Rebeca la van a entrevistar aquí, yo supe ya. Ah, sí, estamos consiguiendo. E ella, e ella, se, ella se edica, es abogada, por sí. eso yo, yo me le dije amiga, ¿no? Abogada, dije, no, eres mi amiga. <risa> Pero ella se especializa en, en la cuestión de. Lo familiar. Lo familiar. Sí. Y ella se denomina como ruda. No, dijo que más o menos. Purísima. Dijo que más o menos. Entonces es un tema, fíjate, que es muy importante con, con, con los problemas de las relaciones familiares cuando llegan a instancias legales, que es algo muy duro, ¿no? Como porque tienen relaciones muy fraternales en la familia y de subito comienzan a pelearse Las parejas se separan, se pelean por los hijos, no se ponen de acuerdo, y llegan a instancias legales, ha de ser algo muy duro, sí, la sobre verdad. todo para los críos, que a veces las parejas como adultos no, se, no, no, no lo valoran porque se agarran de la greña y... Pues es y que mira. son, son el, el... ¿Cómo se dice? La... la... La, ya, la moneda ¿no? ah, de, cambio, de cambio, los hijos. Sí, sí. Entonces, eh, como que en esos momentos desaparece el amor de mamá y papá, y ahí lo que funciona es ver de qué lado quieren estar los hijos para echárselo en cara al otro. Es ¿no? interesante porque es un tema que desarrolla una, un profesional en el área, sí. de cosas que pues, uno no sabe, ¿no? Claro, pero ya, lo pero ya la tendremos. Parece que ya dijo, ya dio el sí. Entonces, este va a venir aquí con las chicas de operación. Ja, ja, no, bla, bla. bla. Ajá, maestro, <risa> no nos cambia el tema. Oye, mándale saludos a nuestros amigos del corredor Sumarte. Nos mandó un mensaje, Enrique, que ya nos están escuchando. El corredor más verde de, todo del estado, no solo. Sí, he visto que está, han estado muy movidos los del corredor. Afortunadamente, tienen más eventos más allá del corredor. Sí. Recién varios de ellos participaron en el Festival Flores y Colores de México. Y tuvimos información de que va a haber un evento próximo, espero que también asistan, que es en, eh, en la esplanada de la Basílica de Zapopan. Sí. Es un festival que yo no recuerdo el nombre, pero me parece que me eche sí. También tiene que ver con las plantas, bueno, porque ella me enseñó un flyer. Ah, sí, tiene pero, que ver bueno, con igual las plantas. si Enrique nos está escuchando Ajá, y nos puede platicar. Y Enrique nos puede decir, porque es, es interesante también... Hacia, hacia la zona de Zapopan, para que los que no quieran trasladarse hasta la ciudad de Guadalajara y al corredor. Sí, que no les quede tan cerca y Chapultepec, bueno, tienen otra gente, Porque es todo un mundo, la gente que vive allá por la zona de Zapopan, por Texistán, por todo ese rollo. Sí. Y pues ya pueden. Me parece que es este fin de semana. No sé, si Enrique nos está escuchando o Adriana, que nos manden el el dato por favor, ellos van a participar por eso lo recordé, sí y este fin de semana aquí en el corredor sí, va a haber también muchas cosas referente a va a haber un altar de muertos Ajá, ¿no? al, al exactamente el día de muertos Allá nos están diciendo que se llama Festiflores Festiflores, ah si tienes por ahí el, el, las fechas Enrique te lo agradezco para decirlo en, en vivo ah que siempre, que así comienza este jueves maestro Ajá. Entonces este jueves debe ser 20, 20, es 20, 21 es de, y, 20, y 22. 23, hasta el 23, ¿no? Ay, es que no sé si el jueves. Sí, lo es, es que el 22, 22 hoy es, 18, es sábado. 19, 20. Entonces sí, comienza el 20 y termina el domingo. El 23, sí, y yo pienso que les ven muy bien porque claro es una zona sí. muy concurrida de la gente que vaya a la iglesia, es una plaza, la verdad, padrísima, la sí. plaza, creo que se llama Juan Pablo II, así sí. la bautizaron. De hecho, la tenemos en nuestra agenda, dar pues una vuelta por allá. Exacto, a lo mejor esa es la oportunidad, ¿no? Para ir allá fe al, al festival, Esqui sí. Flores. Sí, nos da muchísimo gusto porque pues a nosotros nos gusta gusta, como buenos amantes de las plantas, nos gusta que haya verde por todos lados de la ciudad. Entonces, gente de Zapopan que nos esté escuchando, pues, Ahí van pónganse listos. Muchos, muchos, este, este gente que se dedica a, a, a expositores que se dedican a las plantas. Sí. Entre ellos, Carnívoro arrangel Sí. Y kiaku Ay, que rechuelo chulo, Orquídeas. Maestro. orquídeas. <risa> Lo van a colgar, maestro. No, por favor, no. <risa> ah, mira, déjame ver, creo que sí nos está mandando... Eh, allá. Adriana nos está mandando Todos los detalles mm, Bueno, en el siguiente Bueno, no, aquí está, mira Vivero, el gato rosa eh, Jardín de la abuela Jungla urbana Macetero, ¡ah, qué padre! Felicidades, eh, Macetas Laquilli eh, Dios de mi vida Este no lo entiendo El del arbolito no lo entiendo Ah, Vivero el Aguacate, perdón. Acuario Hiroshi, ellos, ay maestro, traen, si somos amantes de los pececitos, bueno, unas cosas hermosas. Apapachos Verdes, saludos. Artesanía 66C, 666, no, C y C. <risa> perdón. Ay, el número de la bestia, 666. <risa> Me emocioné. Eh, tenemos también a Ceramista, que no tengo el gusto de conocerlos. Eternum eh, Garden, saludos chicos. Eh, tenemos a. GDL carnívoro Amazagua eh, amasagua también aquí a Curquidias vivero la huerta ah, saludos al Hombre también vivero San Antonio con Rebeca vivero Tabachines Nixtiquil, Cerofilia y obvio carnívoro. Rangel. Oye, pues medio festival se va a ir ahora a Zapopan. No, pues qué bueno, ¿no? Que ya están trabajando en equipo. Nos da muchísimo equipo, gusto, sí. y que, sobre todo que están generando conciencia de, de, de las plantas, ¿no? De que volvemos a, a mirar la naturaleza. Sí. Y, y con los profesionales, pues qué bueno, ¿no? Sí, bastante, Para bastante. Para los que somos unos neófitos en estas artes, ahí están ellos ahí están ellos, pues muchísimas gracias chicos que nos compartieron todas estas fechas ya están ahí para que la gente tenga algo muy bueno que hacer este fin de semana sí. oye, pues decíamos que, que a Chiquito Tim Band le encanta hacer los covers de las canciones de Juanga uh -huh. ¿sí? vamos a escuchar esta, a ver, a ver qué les parece, eh, la canción se llama Si Quieres y a mí me pareció uno de los mejores covers que tienen uh -huh. de sale me is het waar dat Is te quiero dat verdad, mas si tú quieres aceptar, no necesitas decir sí, tan waar dat ik me alleen het waar dat maar waar Enamorad!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 La cosa se va poniendo buena maestro, ¿qué tal? Sí, Juan es amor, Obvio. no es de Rigo Ah, eh, también Pero, ¿no, ¿no te parece, que, o sea, quitando esta parte de que a ti no te gusta eh, Juan Gabriel, nunca te gustó? pero Aunque es un ícono, ¿eh? Ah, no, por sí, supuesto, cultura... eso, eso no es lo Ajá. que está, es, sí, es tu gusto sí. personal Sí, sí Pero, ¿no te parece que lo interpretan bastante bien? Bastante bien, bien. Queda, queda como Como que le dan la vuelta al tema y le dan otro, sí, otra vida Sí, la verdad, sí, bastante bailable ¿A quién más vamos a mandar saluditos, maestro? No recuerdo, que me recuérdame. Pues tú dime. ¿Al señor Sergio Fong? Ah, no, el señor Sergio Fon, aquí está. Aquí siguen sus murmullos, que está más cuya y más cuya. Oye, pero hoy ha estado muy controlado, eh. Sí. No eh? ha hecho cafecitos ni bueno, nada. Bueno, sirvió el pan de muerto que le trajeron. Parece que eso, eso lo, el somnífero que le pusimos funcionó. <risa> <risa> Ya comenzamos a hacer pan de muerto, maestro. Ah, ya. sí, es eh, sí, no, una publicidad aquí. Este, el pan de muerto es como dictan los cánones, porque ahorita las, los panes de muerto ahí en, la, eh, no va a ser un comercial, pero hay un lugar que se llama La Concha que te venden unos extractos que son artificiales. Entonces tú haces una masa, le pones una gota y ya sale mantequilla. Sí. Luego le pones otra gota y, ¿Y sale, sale naranja? naranja. Es un vil fraude. Y aparte son, son artificiales y no sabemos qué son. Y eso, el cuerpo para des, desnaturalizarlos y absorberlo, con, por medio de las enzimas, les metes una joda. Sí. Pero en los panes de muertos de, de la granola gourmet, ahí no, es, no hay ningún problema porque... Meche les puede dar las huellas de cómo se raspa los dedos Ay, con el sí. rallador al estar sacando el, el, la, el zumo de la, de la naranja. Fíjate que, que ya no, porque ya tenemos el, el rallador adecuado. Lo encontramos después de mucho tiempo, pero las primeras veces, con tal de que quedara muy fino ese, eh, esa ralladura, Dios, sí nos metíamos unas maltratadas bueno, en las manos, pues pero sí. ya no. Somos todos unos expertos. Sí, el pan, el pan de muerto que hace Meche pues tiene esa característica porque... Ahí tienes que tener cuidado de solo quitar la cáscara sin llegar al blanco. Claro, porque no amargue. Porque si no va a amargar, entonces tienes que tener mucho cuidado y eso es todo un proceso muy artesanal. Y aparte tienes que también ponerle zumo de naranja. Claro. Entonces este, ya le da otro, otra característica, ¿no? Sí, bastante. Y obviamente pues la cantidad adecuada, ¿no? Hay claro. que saber cuánto y eh, pues hagan sus pedidos. Quien esté interesado, haga sus la dos, pedidos. La dosis es el veneno. Claro, pero todos bonitos. El día de sí. hoy fue como el cáliz. Eh, Quedaron exquisitos. Es esta parte para, para volver a probar después de todo un año de no probar pan de muerto. Eh, que Nosotros ya sabemos, nos aventamos desde esta fecha que hoy comenzamos tarde porque normalmente comenzamos a principios de octubre, pero hoy nos hicimos los desentendidos y apenas estamos comenzando. Y sabemos que terminamos hasta diciembre. Hasta diciembre. Nosotros eh, sí hacemos pan de temporada, pero la temporada la dicta Los clientes. Uf, sí, el paladar. Exacto. Maestro, pues yo te quiero demostrar que Chiquito a uh, Timban ha ido mejorando y que ya son una agrupación más seria. Eh, nos decía la chica del staff que de repente los ve como muy jóvenes, que, que hay, eh, hay una canción que se llama Ojitos Mexicanos, eh, y sí es cierto, en esa canción se ven todos muy jóvenes, eh, ya tiene algunos años, Pero han ido mejorando. A mí me gusta, aun a pesar de que no sea una, una banda tan consolidada o tan famosa como ah. lo han sido otras. Pero la verdad es que está en el buen camino, para mi gusto. Sí. Es mi opinión personal. Eh, creo que lo están haciendo bien. Creo que se están preparando bastante. Entonces, con esta canción te quiero demostrar que lo hacen eh, bien. Se llama eh, La rumba está buena. Es una de las canciones que actualmente a mí me gustó más de ellos, en sus temas generales, porque las del principio, fíjate, que como que sí cayeron en un cuadro donde se escuchaban como todo igual, Ajá. como muy igual y como que hasta las canciones ni las definías una de otra, ¿no? Pero actualmente sí, ya se les nota un poquito más. Y esta en especial es mm. buenísima para bailar. Así que nuevamente mandamos saludos hasta Puerto Vallarta, Angelito y a Nat. Puerto Vallarta. Que Nat acaba de cumplir años hace poquito. Poquitos, poquitos cumplió. Sí. Es tan linda y tan joven como siempre. Sí. Le mandamos un abrazo muy fuerte. Esperamos verla pronto. Y pues a bailar, maestro. A bailar. Vámonos. Ay, ay, ay, qué buena está la rumba. Ay, ay, ay, la rumba ta que zumba. Ahora es que viene lo bueno del piano, la conga campana y team, mamá. He said...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 Wow. ¿Qué tal? Muy bien. La bailadera, el La goce verdad, rap, tremendo. Rapidito, rapidito. Muy buena. Sí. ¿No? ¿Te parece? Sí, para mover el esqueleto con ganas, chuchumbé. ¿Qué más del, del casino, maestro? ¿Qué más nos vas a decir? Convéncenos de ir. Bueno, eh, si, lo, si lo hacemos de manera recurrente, yo espero, bueno, afortunadamente cada vez que hemos ido nosotros, se llena, ¿no? Prácticamente. entonces, si lo hacemos de manera más recurrente, pues puede ser que ya sea, no sé, semana a semana. A lo mejor nos, nos queda todavía ir con, con grupos o academias, pero que sepamos que sí tienen ese, esa, esa intención de generar nuevos públicos en el cual que sepan que tienen que consumir y, y, y pagar el precio, ¿no? Claro. Ya porque hay academias que ya tenemos detectados que no, pues no... no lo quieren gratis, ¿no? Piensan que porque ellos piensan que bailan bien... les tienen que abrir cancha y eso... Pues eso no, no, es no se cierto. bailan eso, eso porque nomás, los meseros también comen... Eso nomás su cabecita... Sí. Uh -huh. Fíjate que se me está ocurriendo... este fin de semana le vamos a pedir... los nombres a todos los chicos que nos atienden... a los meseros... porque la verdad es que nos han atendido muy bien... a mí me gustaría mencionar que... en el pasado evento que tuvimos... que fue nuestro festejo de cumpleaños... Tuvimos hasta pastelito, con papelitos, pero tuvimos un, un muy sabroso pastel y la pasamos muy, muy bien. Se han portado muy bien con nosotros. Eh, este fin de semana que fuimos nada más para ponernos de acuerdo para lo del evento de este fin de semana Ya nos tenían apartado todo nuestro lugar y yo, sí. no, es hasta el siguiente <risa> fin de semana Nomás íbamos nosotros para ver, para arreglar el asunto y ya nos habían aportado como 30 lugares Sí, ¿Qué y, y, y, y que querían que escucháramos al, al nuevo grupo, al grupo que estaba tocando ese día Ajá. Entonces, bueno, pero el maestro y yo bailamos muy a gusto, un ratito ahí, sí. que andábamos cansaditos, pero... Ah. Andamos cansaditos del festejo todavía. <risas> Oye, pues ya nada más para eh, volver a despedirnos, eh, porque nos van a quedar unos pocos minutos, yo te quiero eh, poner una canción que se llama Opao. Uh -huh. Y me parece que es donde ellos se sueltan. Si sí, la anterior eh, tuvo un, un muy, una parte muy, muy destacada. En esta me parece que lo tiene más y de hecho es de las canciones más largas que yo les he encontrado porque dura casi seis minutos, uh -huh. pero vale la pena escucharla. Entonces, chicos, pónganse a bailar, esperemos que, que les guste como a mí y regresamos para despedirnos. Ja, dat doe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 te encantarán. Se aprendió el cerro, como dicen. ¿Sí o no, maestro? Sí. ¿Verdad que sí? ¿Van Ahora mejorando? Que sí. Esperemos que, que pronto vengan a la ciudad de Guadalajara para que nos deleiten con su música. A mí me gusta en lo particular cuando hacen las descargas y se escuchan los, las percusiones de los tambores y de, la, de, la, de, la, de las pailas. Eso es impresionante. Sí. Yo este, tengo una... Hay un video de, de un concierto que, bueno, lo recomiendo, porque yo lo he recomendado mucho, de un concierto de Santana en, en Múnich, uh -huh. en el 89. Hay una parte donde Santana sale, sale del escenario y deja a los percusionistas oh, tocando. Sí. Y el, el, el, el timbalero es Orestes Vilato, el mero mero de los timbales. Y es una descarga que dura como 12 minutos, una cosa tremenda, y eso me recordó al... Se lo recomiendo, es un concierto de Santana en Múnich. Así en YouTube le pones concierto de Santana y Orestes es Vilato en Múnich en el 89. Para Muy bueno, la escuchen. verdad es que corroboramos cada programa y cada clase que bailar es lo máximo. Uh -huh. Es lo que te mantiene vivo el cerebro, las emociones y el cuerpo. Uh -huh. Que somos un conjunto de esas tres cosas, sí, ¿no? Nunca debemos separarlas. No quieren, ya sabemos que no debemos separar todos nuestros cuerpos, que son varios. No podemos hablar de eso, ¿eh? Somos, son varios cuerpos los que. Hay un físico, un biológico, etcétera, etcétera. Sí, la verdad es que hay que aprovechar eh, el, el, <risa> el. ¿Cómo se llama? ¡Ay, la chica me anda distrayendo! <risa> sí, también. No, y, y hay que aprovechar que, que nos gusta lo que estamos escuchando, ¿no? ¿Sabes y cómo bailar? somos varios cuerpos? Ahorita me recordé, no sé si conocen las matriuscas. Sí. Ah, ya ves que son varios y hay, hay un, así somos, ¿eh? Hay sí. Hay un cuerpo y otro y otro así. y otro y otro. otro. Que saber a qué pero, hora dejan de salir. Pero todo es uno. Sí. Ajá. Grande y fuerte. Como, el, como el último, ¿no? Como el último, Maestro, pues me encantó haberte traído la música de Chiquito Timbal. No, a No, me sacas de onda con este chiquito. Le mandamos saludos a Chiquita y a Saúl también. ¿Saúl es chiquito? Ajá, es el mundo chiquito el día de hoy. No, de verdad, les recomendamos bastante, busquen Chiquito Timbal. Les va a gustar, ya el día de hoy escucharon un poquito. Así como mencionaste todo al principio, no hay mucha historia de ellos. Lo más eh, mencionado es que comenzaron en el 2000, a mediados del año 2012. Y pues que ahí están y que los hermanos son los que fundaron el, el grupo, ¿no? No son hermanos, pero son dos tipos. Ah, perdón, amigos. Ajá. Pues, por no, algo, la, no. vida, la vida nos acomoda para llegar con las personas correctas. Y hay que aprovecharlo. Exacto. ¿Sale? Pues maestro, nos vemos el día de hoy en clase nuevamente. Recordamos que estamos iniciando grupo. Es nuestra segunda clase con ellos. El día de hoy se unen parejas nuevas. Ajá. Y pues para hacer esto que nos gusta tanto, que es hacer bailar, bailar a, a la gente. gente. ¿Sale? ¿Sale? Muchísimas gracias por habernos escuchado el día de hoy. Eh, gracias por seguirnos en vivo, los que pueden hacerlo los que nos escuchan eh, ya como forma de podcast recuerden que estamos en Spotify, en google, A amazon music. en amazon oh. music, la que les quede más cómodo seguro ahí estamos si Jeff Bezos nos pasa una lana, no se cree <risa> uy sí, claro, <risa> ok pues gracias chico de controles, gracias chica del staff sí. y vámonos, nos escuchamos el siguiente martes esperemos ya con invitado confirmado sí.